La actividad que hace dos años que lo estamos desarrollando, eh, esto terminó con un convenio entre la Universidad de Paso Fundo de Brasil y la Facultad de Ingeniería acá en y mañana estamos concretando lo que hemos dado en llamar las Jornadas de Extensión del Mercosur, donde están participando exponentes de la Universidad Nacional de la República de Uruguay, la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, y por supuesto la Universidad de Paso Fundo en Brasil, Y aproximadamente, por las instituciones que tenemos hasta el momento, unas 10 o 12 universidades nacionales de todo el país. Eh, son jornadas donde vamos a discutir el rol de la universidad en la sociedad cómo hace para vincularse con las organizaciones intermedias, con el gobierno en proyectos de extensión que tengan que ver directamente con el aspecto más social del rol universitario el compromiso social que tiene la universidad con el medio tratando de, como digo vincularnos eh, tratando de llevar el conocimiento a los lugares por ahí más vulnerables, al sector social que más lo necesita, esto no tiene que ver tanto con la, eh, con la transferencia tecnológica sino con componentes sociales con el rol social que tiene la universidad tenemos este, muy buenas expectativas hasta el momento estimamos unas 150 personas que van a llegar de todo el país eh, va a haber muchas exposiciones dentro de ellas va a estar el rector de la universidad de, de mar del plata va a estar la responsable del programa de promoción de la extensión a nivel nacional que es Liliana Albreu y otros secretarios de extensión de las universidades nacionales donde van a exponer distintos temas que hacen a la... Al, al debate, la idea es debatir, generar documentos de posicionamiento de la universidad respecto a la extensión universitaria. La extensión más, más pura, digamos, hay muchas experiencias, estamos recibiendo hasta el momento, tenemos 80 trabajos presentados de todo el país eh, donde se demuestra una acción este, muy importante, muy intensa de la Universidad Nacional Argentina en vinculación con el medio, con las organizaciones intermedias, con los sectores sociales por ahí con menos posibilidades, a través de distintos proyectos, hay proyectos en salud, hay proyectos en educación, en comunicación, en infraestructura, en desarrollo económico, hay mucha actividad en la Universidad Nacional que este, bueno, gracias a este trabajo hoy lo vamos a, hoy no, mañana, precisamente mañana miércoles y el jueves lo vamos a estar exponiendo en Olavarria. Olavarria ha presentado muchos trabajos con, eh, también con respecto a medio ambiente, a educación, a salud, eh, es bastante importante, lo que pasa es que la extensión Es algo que eh, todavía se está trabajando en la Universidad Nacional, no es lo más visto, no es lo más publicado. por ahí se difunden más este, algunos resultados científicos o tecnológicos y no tanto la extensión y Olavarría tiene un desarrollo importante en eso por algo también somos sede de esta jornada pero bueno, eh, la idea es seguir incentivando a docentes, estudiantes a que se integren a esta parte de la, de la universidad a este sector de la universidad que es la extensión como una manera de devolverle a la comunidad lo que la comunidad nos da para que existamos la universidad nacional se sostiene por la comunidad entonces este, nosotros somos convencidos de que una forma de volverla a la comunidad son estos proyectos de extensión que impactan directamente en la comunidad en personas directamente o en organizaciones, ahora vamos a alargar en un mes más aproximadamente dos proyectos de voluntariado uno para reforzar el, el programa Envión y otro para reforzar el programa materiales de la municipalidad donde le vamos a dar un contenido este, técnico a, a esto con muchos estudiantes trabajando en estos programas. Así que, como digo, hay mucha actividad, no toda se muestra, no toda tiene un impacto económico importante, de hecho no lo tiene, pero sí un impacto social fuerte.